Tele Teleelch, Radio Marca... ...La Glorieta, con Rosmaria Alonso... ...el programa que madruga contigo. Son las 8 en punto de la mañana... ...gracias por estar escuchándonos en el programa... ...La Glorieta de este miércoles 24 de mayo... ...lo peor de la borrasca ya ha pasado... ...tendremos un día muy nuboso... ...quizá con precipitaciones débiles... ...a lo largo de todo el día... Alcanzaremos unas temperaturas máximas en torno a los 20-21 grados. Ahora la estación meteorológica de Teleelch indica que tenemos 16,6 grados de temperatura. Las lluvias torrenciales de ayer nos dejaron casi 80 litros por metro cuadrado Saladas, en el Altec 68, Peñalas Águilas 62 y más de 50 en Torrellano, Valverde o Ferriol. Nos dejan un buen riego en el Camdelch y numerosas intervenciones también de bomberos por achiques de agua y de la policía local por cortes de algunos caminos y carreteras debido a las inundaciones que han vuelto a dejar aislados a algunos vecinos. Afortunadamente no hubo que lamentar incidentes graves y hoy se recupera la normalidad en las clases, en todos los centros educativos, colegios, institutos y universidades, aunque la alerta se mantiene hasta ...las 9 de esta mañana... ...seguiremos por tanto... ...pendientes del tiempo... Y en nuestro relato informativo les contaremos además que se avanza en la renovación del barrio de San Antón y que una empresa de calzado, Hofbrand, se instalará en el campus tecnológico del Parque Empresarial. Los productores de dátil han comenzado una campaña para fomentar la venta, cuya producción ha logrado la marca de calidad, lo que supondrá un antes y un después y se espera que la industria del dátil en el Che despegue. Hoy de nuevo hay jornada de fútbol. El equipo de Becas S intentará conseguir la tercera victoria en el Estadio Martínez Valero, pero ante un Sevilla que se juega puestos europeos. El técnico argentino aseguró que el partido de hoy será una gran prueba de fuego. Informativos en Teleelch Radio Marca. Bien, pues la tormenta de ayer nos ha dejado importantes precipitaciones... ...pero sin causar grandes des destrozos. En Salada se han recogido casi 80 litros por metro cuadrado... ...casi 70 en El Alté Peña, Las Águilas... ...y por encima de los 50 en Valverde, Torrellano Ferriol. En la ciudad cayeron 46 litros, en Santa Pola 25 y Crevillén 61. Como decimos ayer, se registraron varios accidentes de tráfico sin heridos. Se cortó el acceso al barranco de Barbasena y al camino de la Servilleta, así como la Nacional 340, a su paso por el parque empresarial, pero se pudo restablecer el tráfico de forma inmediata. No ocurrió lo mismo con el túnel de Carrefour, aunque la peor parte, como siempre, se la lleva la venta dura en la carretera de Santa Pola. Su responsable, Francisco Durá, pues ha vuelto a lamentar que nada se ha hecho por buscar soluciones. Más de lo mismo, es que esto, esto es una vergüenza. Nosotros hoy no hemos podido trabajar por culpa del agua, porque es que bajaba hacia la, eh, a la altura de la rodilla. No he bajado, pero porque bajar y no bajar era, era de correr riesgo a no. ...la meta ha prolongado el aviso naranja por fuertes lluvias... ...hasta hoy miércoles a las 9 de la mañana... ...las clases se han reanudado en todos los centros educativos... ...colegios, institutos y universidades... ...y el cauce del río Vinalopó a su paso por Elche... ...volvió a ofrecer ayer la imagen de un elevado caudal... ...que indicaba la intensidad de las lluvias... ...que cayeron en Elche y en las zonas del interior... ...y eran muchos los vídeos que se grabaron... ...de los caminos cortados y barrancos desbordados. Este es el barranco del Grifo... ...no he podido pasar más para allá... ...por aquí por donde están las tuberías del agua... ...de los depósitos... ...sigue por abajo... ...y ya no puedo irme más por abajo porque está todo, está todo lleno". ...bueno pues nada aquí, entre la Regalicia... ...y la vereda de Sendres... ...las viviendas aquí al margen del río... ...pues no sé cómo le llegará, voy a tratar de acercarme... ...y aquí el río pues bueno, pues lleva... ...bastante agua, está... También los responsables del Parque Natural de Londo... ...mostraron en sus redes sociales vídeos... ...sobre lo beneficiosa que ha sido la lluvia... ...para el hondo al llenar los, los embalses de Poniente y Levante. Y aparentemente está todo bien... ...y para los que estéis preocupados por que se pierda el agua... ...mirad, estamos metiendo agua a tope... ...llenando el hondo... ...mirad qué vista más chula... ...ahora que ha parado he podido subir... ...porque era imposible... Informativos en Teleelch, Radio Marca. Sin embargo, ayer, por desgracia, se registró un accidente laboral. Fue a las ocho y media de la mañana. Un trabajador de 31 años cayó del techo de una empresa. El personal médico del SAMU pudo estabilizarlo. Presentaba politraumatismo y fue trasladado en un soporte vital avanzado medicalizado al Hospital General de Elche. Ayer la concejal de urbanismo en rueda de prensa nos contó lo más destacado del último consejo de administración de PIMESA celebrado esta semana. La empresa de calzado ilicitana Hofbrand va a implantar su nueva sede corporativa en el campus tecnológico en el parque empresarial. Además, la Edil anunció que se impulsará la redacción del quinto bloque del barrio de San Antón. Esta noticia nos la cuenta Marga García. Muy buenos días, Marga. Buenos días, Ros. La empresa de calzado y complementos Ilicitana Hof implantará su nueva sede social en Elche Campus Tecnológico. La compañía se ubicará en régimen de alquiler en un gran espacio de más de 1.300 metros cuadrados. en La planta baja del edificio principal, donde contará además con 19 plazas de garaje durante los próximos 10 años en este mismo edificio, ...pero en la primera planta se ubicará el Centro de Investigación del Envejecimiento... ...la implantación de esta empresa fue uno de los acuerdos tratados ayer... ...en la reunión de Pymes. ...por otra parte, con la construcción del cuarto edificio de San Antón en marcha... ...y al 30% de ejecución... Pymes ya ha comenzado el trabajo para impulsar la redacción... ...del proyecto del quinto bloque destinado a alrededor de 45 viviendas... ...así, buscar cuanto antes vías de financiación y seguir avanzando en la regeneración urbana del barrio. En la reunión de Pymesa también se aprobó una propuesta de estudio previo para la construcción de un edificio de viviendas en régimen de alquiler asequible en la zona de Trabalón. El proyecto incluye el uso de la terraza como espacio común y locales comerciales. La inversión prevista es de 8,7 millones de euros para la que se buscarán fórmulas de financiación es contar con un proyecto edificatorio que permita avanzar en la regeneración del barrio consiguiendo fondos públicos para acometer una nueva fase de, del proyecto de renovación urbana ya sea a través de la fórmula utilizada hasta el momento, a través del, del ARRU o bien para construir un edificio en régimen de alquiler asequible incrementando el parque público de vivienda Destinado en este caso a familias, siempre a familias del de, eh, barrio de San Antón. Por lo tanto, lo que se persigue en definitiva es eh, impulsar o contar con un, con un proyecto ya redactado para poder eh, seguir con las actuaciones previstas en el barrio, para poder seguir con la regeneración del barrio. Y nuestra compañera Iciar Martínez nos cuenta por qué los productores del Dátil Delch están. De enhorabuena, están en buena racha. Muy buenos días, Iciar, cuéntanos. Buen día, Ros. Tras conseguir recientemente la marca de calidad, el Dátil de Elche se está promocionando para aumentar su producción y para aumentar su venta a nivel local. La Concejalía de Desarrollo del Medio Rural y la Asociación de Productores del Dátil han puesto en marcha una campaña de marketing y de promoción en la que se muestra la historia, el proceso de producción y los beneficios nutricionales del Dátil. El presidente de la asociación ha explicado que durante todo el año el dátil se trata y que ahora, en mayo y junio, es el turno del despinchado y atado de ramazos y poda de palmeras. Por cierto, que esta campaña de por promoción la podrán ver los espectadores en Teleelche y en el tiempo de nuestro compañero Vicente Bordonado y también la podrán escuchar aquí, en Teleelche Radio Marca. De momento vamos a escuchar al presidente de la Asociación de Productores de Dátiles, Miguel Ángel Sánchez. Eh, los valores nutricionales de un estudio que ha hecho la Universidad Miguel Hernández Nosotros estamos eh, colaborando con la Cátedra del Palmeral Y ellos están haciendo estudios magníficos a favor del dátil Y los hemos puesto aquí, los valores nutricionales y las ventajas para la salud En Teleelche Radio Marca, elecciones locales Pues abrimos el bloque electoral para contarles que el candidato socialista Carlos González se ha comprometido a crear programas específicos de salud mental dirigidos sobre todo a los jóvenes. El candidato dice que quiere completar la red de consultorios en las pedanías, impulsar el tercer hospital para crónicos y poner en marcha el nuevo centro de salud en Trabalón. Es fundamental poner en marcha el nuevo centro de salud en el barrio del Trabalón, que favorezca la atención primaria de los vecinos de esa zona, del mismo modo que es absolutamente prioritario completar la red de consultorios en las peanías ilicitanas para que los vecinos del campo tengan una atención sanitaria de calidad. Y en tercer lugar, consideramos absolutamente esencial el tercer hospital. Un... Y hoy los socialistas de Elche tenían previsto recibir a la ministra portavoz Isabel Rodríguez para participar en un mitin a mediodía aquí junto a Traspalacio, junto a Almae. Pero finalmente la ministra ha dicho que por motivos personales cancela su visita a Elche. El PP ha denunciado una vez más la falta de infraestructuras en días lluviosos como el de ayer en las pedanías. La concejal Inma Mora criticó que la Ronda Sur se ha convertido en una presa que acumula el agua que llega tanto del Estadio Martín de Valero como del barrio de San Antón y generan embalses de agua. Y además ha aprovechado las inundaciones del barranco de San Antón a su paso por la carretera de Santa Pola para decir que si llegan a formar gobierno... ...van a solucionar este problema con tanques de tormenta. El Partido Popular han sido las innumerables ocasiones... ...en las que hemos denunciado esta situación... ...y el equipo de gobierno formado por PSOE y Compromís... ...han sido incapaces de poder solventarla... ...y es por ello que a partir del 28 de mayo... ...cuando nuestro candidato a la alcaldía, el señor Pablo Ruz... ...llegue a la alcaldía, pondrá solución inmediata... ...a este gran problema que sufren todos los vecinos... ...de las inmediaciones de la carretera de Santa Pola... ...y de la partida de Alzavares. Ciudadanos ha presentado al rector de la Universidad de Elche, Juan José Ruiz, sus propuestas electorales dirigidas a los jóvenes que quieren acceder a una carrera universitaria. Eduardo García Ontiveros propone suprimir las tasas universitarias en el primer año y también una financiación a interés cero en los posgrados universitarios. Lo escuchamos. Entre ellas, la financiación a cero euros de intereses de los cursos de posgrado ...y las tasas universitarias también cero el primer año... ...y solo se pagarían las tasas en años posteriores... ...sobre asignaturas suspendidas... ...esto demuestra una vez más... ...como he dicho... ...que Ciudadanos es el partido de las familias. Compromis propone empezar ya la tramitación de la segunda fase... ...de ampliación de suelo industrial en el Elche Parque Empresarial... ...a la vez que finalizar la actual... ...para fomentar la instalación de nuevas empresas e impulsar... La economía innovadora, según la candidata Esther 10, es clave. Apostar por un nuevo modelo económico y productivo que esté alejado de la precariedad laboral. Empezar a tramitar la siguiente ampliación del parque empresarial mientras desarrollamos los 600.000 metros cuadrados en trámite. Llevar a cabo las mejoras en el polígono industrial de Carrus, a la vez que seguimos impulsando el campus tecnológico y promovemos la implantación de la jornada laboral de 32 horas, garantizando los sueldos. Unidas Podemos presenta su plan para crear un municipio más inclusivo con la diversidad y la dependencia. El candidato Moisés García propone la remunicipalización de los servicios de ayuda a domicilio y la apuesta por la gestión pública directa de residencias de mayores, con la que llevar un mayor control y transparencia en la prestación de los servicios. No solo planteamos nuevas políticas para facilitar la vida en situación de dependencia, mayores sino que también trabajaremos por unos servicios municipalizados con única garantía de que no prime los beneficios sino que prime la asistencia a la población ilicitana contigo se compromete a dotar a la olla de una piscina municipal que pueda dar servicio a los vecinos de la pedanía y también de la de daimés según el candidato carlos San José, no puede ser que la mayoría de municipios con una población de mil habitantes tengan su propia piscina y en elche ...que donde hay pedanías que triplican esa cantidad... ...no cuenten con este tipo de servicios. La mayoría de municipios de nuestro país... ...dispone de una piscina municipal... ...y las pedanías del Che con centro urbano... ...pues no van a ser menos... ...por eso la semana pasada estuvimos aquí... ...hablando con los vecinos de La Hoya... ...y les prometimos y les aseguramos... ...que en la próxima legislatura... ...tendrán una piscina municipal... No puede haber ciudadanos ilicitanos de primera y. De... Elecciones locales en Teleelch. Cada noche a las diez y cuarto emitiremos una entrevista con un candidato a la alcaldía. Miércoles 24 de mayo, entrevista a Carlos González, candidato del PSOE en Elche. Y el jueves 25 de mayo a las diez y cuarto sigue en directo el último debate electoral desde El Escorchador. Elecciones locales.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 Y más adelante continuaremos con el bloque electoral, ya saben que aquí en La Glorieta, todos los días, a, la, a partir de las nueve y media, les ofrecemos entrevista a los candidatos. Esta semana toca el turno a los candidatos ilicitanos que están en puestos seguros de salida de sus listas autonómicas a las Cortes Valencianas. Hoy entrevistaremos a la candidata ilicitana de Compromís, Marina González. Eso será a las nueve y media. Y en la crónica de sucesos les contamos que la policía local ha detenido a dos mujeres de 22 y 35 años por amenazarse con un cuchillo de grandes dimensiones y unas tijeras durante una discusión. Una patrulla acudió al piso en el que conviven con sus familias desde hace nueve meses y los cónyuges aseguraron que la relación entre ellas no es buena. ...y que las discusiones cada vez son más frecuentes... ...incluso delante de sus hijos menores... ...al parecer una de ellas cogió un cuchillo de cocina... ...para amenazar a la otra... ...que hizo lo mismo con unas tijeras metálicas... ...así que ambas fueron detenidas... ...y trasladadas a dependencias policiales. Por otro lado, la Policía Nacional ha desarticulado a un grupo criminal especializado en robos de vehículos de alta gama que operaba desde Aspe y Petred en toda la provincia. Han detenido a seis personas y en una finca de Aspe han encontrado vehículos desguazados y robados en Alicante entre los años 2019-2020. Más asuntos. El obispo ha hecho público ayer el nombramiento de Vicente Martínez como párroco de Santa María, que volverá así a nuestro municipio, donde ya estuvo de párroco del Salvador y donde también ejerció de vicario episcopal de zona. Es natural de Santa Pola y desde 2015 hasta 2022 fue rector del teologado diocesano. Ahora habrá que esperar a que tome posesión de su cargo, que podría ser el próximo mes de septiembre. El Museo Paleontológico de Ilche y la Concejalía de Educación han puesto en marcha un programa educativo que va a permitir acercar este museo y las ciencias de la Tierra a más de 500 escolares ilicitanos. Las actividades iniciadas, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Tierra, se irán ampliando a lo largo del año. Los escolares estudiarán, entre otras cosas, geología, que es una ciencia poco representada en el currículo educativo. Así las salas del MUPE se transforman en aulas de aprendizaje donde las colecciones de minerales, rocas, fósiles y conchas actuales pues van a permitir trabajar en estas competencias. Y hay cambios en el Elche Street Food Market, en la feria de las comidas en caravanas. Y es que, como se ha tenido que pasar a este fin de semana por la previsión de lluvias, el pasado fin de los organizadores han tenido que hacer cambios en la programación de las actuaciones. Por ejemplo, The Blisters va a sustituir a The Liverpool Band y actuará el sábado, 27 a la 1 del mediodía. Mientras que Chiqui Lora sustituye a El José y dará el concierto a las 9 y media del sábado. Según el concejal de Comercio, el resto de programación se mantiene y este fin de semana se celebrará si no pasa nada y la lluvia lo permite la feria de las caravanas de comida en el Paseo de la Estación, de viernes a domingo. Alejandro Soriano Serrano ha resultado ser el ganador del concurso fotográfico en Instagram La ciudad que tú quieres, relativo a la futura agenda urbana del Che convocado por el Ayuntamiento, por la Concejalía de Gestión Tributaria y Fondos Europeos. El ganador se llevó un iPad como premio. El iPad se lo entregó ayer la concejal de gestión tributaria Patricia Maciá. ...pues tenemos más felicitaciones que dar... ...a la ilicitana Ángela Antonio Alonso Macía... ...porque ha cumplido... ...100 años... ...nació en La Hoya y allí celebró... ...rodeada de su familia, amigos y vecinos... ...sus 100 años de vida... ...la edil de mayores Purivives... ...acudió a su fiesta de cumpleaños... ...para entregarle la carta de felicitación del alcalde... ...una reproducción de la dama de Elche... ...con su policromía original... ...y un ramo de flores... ...Ángela Antonia, ha sido ama de casa... ...ha trabajado en las labores del campo... ...tiene dos hijas, cinco nietos y ocho bisnietos... ...ha conseguido ser una vecina admirada y querida... ...en su pedanía. Informativos en TeleElche Radio Marca.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 Bien, pues hoy no está lloviendo en estos momentos y por tanto no ha impedido que esté con nosotros en el tiempo de deporte nuestro compañero y director de esta casa, Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, Rol, buenos días. Bien, pues hoy hay partido, hay programa, el marcador retransmites a partir de qué hora. A partir de las 7, el partido es a las 7 y media. Bien, pues, ¿qué dijo ayer Becasese? Bueno, pues que ahora están disfrutando más eh, que antes porque se están empezando a ver resultados y sobre todo pues un poco su, sus señas de identidad, ¿no? La filosofía que ha querido transmitir y que sobre todo quiere transmitir para la próxima temporada empieza a verse, pero mandaba un mensaje de humildad que para nada eh, han conseguido lo que él quiere. Eh, todavía queda muchísimo, incluso hablaba de que la próxima temporada... Eh, pues lo de vender el ascenso desde la jornada número 1 o desde estas fechas eh, siempre es un error porque no se sube en la jornada 1 ni en la 25 sino en la 42, pero bueno, más allá de todo eso, que hoy van a intentar conseguir esa tercera victoria consecutiva en el Martínez Valero, bueno, a pesar del descenso ya matemático, pues siempre para la afición es una alegría ver ganar a tu equipo, sabiendo que son ya los últimos partidos en, en primera división, y ante rivales, bueno, de, de enjundia, ¿no? Como es este Euro Sevilla, que el miércoles que viene juega la final de la Europa League, que tiene a tiro de piedra, Puesto séptimo, que le daría derecho a jugar eh, puestos europeos la próxima temporada, si no gana esa final, porque si la gana ya automáticamente tiene garantizada esa presencia el año que viene en Europa. Y que va a ser otro partido, yo creo que otro examen importante para ver las prestaciones del Elche, sobre todo la próxima temporada, e intentar, bueno, pues de alguna manera... Eh, regalarle la afición los poquitos sorbos de alegría que, que está pudiendo degustar esta temporada. Bueno, hay cierto temor también porque yo no sé las estadísticas en la historia del Elche Club de Fútbol. ¿Alguna vez ha conseguido bajar a segunda división y volver a la primera eh, no, en, en cuestión a, a de, la, la de una temporada? No. no ¿A no, la temporada siguiente? No, que va de hecho... Nunca. Nunca, <risa> bueno. nunca. A ver, tampoco... es que ¿Alguna ver... vez tiene que ser la primera? Eh, sí, y además esta va a ser la primera vez en su historia que va a tener esa ayuda, esa inyección económica muy importante que puede marcar la diferencia de poder alcanzar ese reto, ¿no? Eh, no es fácil cuando bajas al año siguiente subir. Eh, de hecho, equipos muy potentes eh, que les ha pasado esto y no han conseguido subir al primer año... Pero insisto, el, el hecho de estar preparando desde hace ya dos meses la próxima temporada con tiempo, el hecho de tener esa ayuda económica que va a estar en torno a los 12-14 millones de euros, eh, que va a hacer que tengas uno de los presupuestos más importantes de la categoría, puede hacer, desde luego te puede ayudar a que la próxima temporada estés muy cerca o puedas conseguirlo. No se ha conseguido, es cierto, pero vamos a esperar que sea así. El problema en segunda división es que hay tanta igualdad. Y hay tantos equipos de salida de los 22, hay 8 o 10 que aspiran a lo mismo que tú, que es muy difícil. Eh, por ejemplo, en, hasta hace un mes se le iba a rival líder y ahora está, eh, en esta última jornada ya no se juega, eh, no depende de sí mismo para la primera ...para los dos primeros puestos... ...que son acceso directo a primera división... Esta, ...este próximo fin de semana van a ascender dos equipos... ...y uno de ellos no va a ser el, el Eibar de manera directa... ...lo que quiere decir que puedes hacer una gran temporada... ...durante 35 partidos... ...pero te salen mal los 4 o 5 últimos... ...y se te cae el Castillo de Naipes... ...o sea que... Es? que ...la segunda división es muy dura... ¿eh? ...bueno y, y la primera también... Y ...si no eh, comentárselo a quienes van a descender... ...junto no, al Elche Club de Fútbol... ...cómo está la liga... ...porque se están disputando estos días los partidos... Eh, ¿Quién se está salvando bueno, en estos momentos? Salvarse, salvarse, matemáticamente... Nadie. Yo, el, el Valladolid el, ganó ayer, ¿no? El Valladolid Ay, eh. ganó... Eh, frente al el ba Barça. El Valladolid, no sé si te sí. digo la verdad, ni lo he mirado. Ah, bueno. Tú me dices que ganó, yo me fío de ti. Ganó <ríe> al Barça. Yo no sé si me fiarme de mí, Hombre, en sí. esto de los resultados sí, de fútbol. Si ganó al Barça, tiene 38 puntos, no está salvado, no. empata al Cádiz. ...pero es cierto que sale del descenso... ...y mete en el descenso al Getafe... ...yo creo que ahora mismo los que peor lo tienen... ...son el Español y el Getafe... Eh, el, el, ...que serían los acompañantes del, del Elche... ...pero no está salvado el Valladolid... ...no está salvado el Cádiz, el Celta, el Almería... ...ni siquiera el Valencia que tiene 40 puntos... ...todavía quedan eh, estas tres jornadas... Eh, ...dos para algunos como ya el Valladolid... ...que ya juega su partido... ...pero este año la permanencia va a estar... ...mucho más cara que antiguamente... ...recuerdo que el Elche se salvó... ...con 35 puntos... Hace dos uh -huh. temporadas, claro. Eh, con 36 pero con 35 te hubieras salvado, esta temporada van a hacer falta 41 eh, como mínimo Este año va a ser carísimo porque como el Elche ha sumado tan pocos, los rivales los han sumado de más, ¿no? Y entonces esta temporada va a ser muy difícil el, el mantenerte, así que bueno, vamos a ver Bueno, la mejoría llegó mm. demasiado tarde <risa> eh, para el Elche Club de Fútbol Pero eh, supongo que ayer le preguntáis, no sé si Sebastián Becasese habló de qué jugadores van a ser determinantes para la segunda división, lo, pa, los jugadores que él quiere. Bueno, cada vez que le preguntamos eso, eh, que... suele regatearlo porque él dice que, y además tiene razón, que el foco está puesto esta tarde en el, en el Sevilla. Que queda tiempo, que cuando finalice la temporada, que va a ser en dos semanas, ya se centrarán. Pero que lo que hay que intentar es ganarle al Sevilla porque terminar bien es empezar mejor la próxima campaña. Eh, eh, si hoy se hace un buen partido frente al Sevilla, la verdad es que la afición va a ser más fácil. Que se pueda enganchar al proyecto de la próxima temporada y se pueda abonar. Eh, ...que si no lo hace. Por cierto, para el partido esta tarde... Eh, ...podría repetir por primera vez BKSS 11 titular... ...las bajas son las mismas del partido frente al Getafe... ...es decir, eh, eh, Belton Palacios y Diego González... ...que siguen con molestias... ...y luego Carmona y Omar Mascarel... ...que todavía no están al 100%... ...y que todavía no van a reaparecer... ...por tanto podría ser la misma convocatoria... ...e incluso el, el mismo 11 titular... Eh, con Magallán, que fue el sustituto de Palacios, eh, los que se enfrenten a un Sevilla que de la mano de Mendilibar pues, ha hecho el milagro de salir de la quema. Estaba hace dos meses con, eh, luchando de codo a codo con el español, el Valladolid el Getafe. No solo se ha salvado, sino que se ha puesto a dos puntos de posición europea, lo que demuestra que a veces eh, cambiar de entrenador sí es la fórmula. Y con Mendilibar no solo eh, han hecho esta machada en, en la liga, sino que eh, se han clasificado para la final de la Europa League. Un mendilibar que decía ayer en la premia que el Elche tiene muchos menos puntos de los que merece, que está jugando bien y que desde luego no se fía para nada de, del equipo de BKS esta tarde. Y no hay que fiarse. Pues Paco, muchas gracias y esta tarde a cantar goles. Vamos a ver si cantamos uno más del Elche que del Sevilla y a partir de las siete os esperamos a todos. Gracias. A ti. Hasta luego. Nosotros continuamos y lo hacemos con la información del tiempo. Es importante. El tiempo en Tele Elche Radio Marca. ...con Vicente Bordonado... ...colaboran... ...Autochapa Blasco... ...New Césped Artificial... ...Autofima Hyundai... ...Dátiles de Elche... ...y la vaquería... ...Del Camp de Elche. Bueno, ...buen día... ...la situación está mejorando... ...y es que estamos en el sector... ...menos activo de la borrasca... ...durante esta madrugada... ...se han registrado precipitaciones débiles... ...y muy localizadas... ...sobre todo en las pedanías de nordeste... cantidades que no han superado... ...los 2-3 litros metro cuadrado...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 Lo dicho, hoy todavía queda bastante aire frío en altura, pero lo cierto es que se va a traducir en paso de abundante nubosidad a lo largo de esta mañana, donde descartamos algunas precipitaciones débiles muy puntuales, como mucho podrían ser puntualmente moderadas, el viento en calma, sí que vamos a tener cielos muy nubosos o cubiertos y ya conforme pasemos de las horas centrales del día y nos adentremos en la tarde apertura de algunos claros, como mucho se podría escapar alguna gota, el viento flojo de componente este y hoy suben las temperaturas de forma muy ligera máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 21 o 22 grados. Mañana jueves tendremos ya una jornada con ambiente soleado... ...sobre todo hasta las horas centrales del día... ...se va a descolgar otro embolsamiento de aire frío en altura... ...dan a gota fría... ...pero entrando por el noroeste de la península... ...por lo tanto mañana estaremos en el sector menos activo... ...por la tarde sí que tendremos un aporte considerable de nubosidad... ...como mucho se podría escapar alguna gota... ...aunque es poco probable... ...durante la jornada del viernes... ...paso de nubosidad... Posibilidad de alguna gota o precipitación de carácter débil por la mañana. El sábado eh, seguirá llegando en ovosidad. En principio no esperamos precipitaciones. Y de cara al domingo 28 de mayo, jornada electoral, no descartamos algunas precipitaciones, sobre todo durante la mañana. Las temperaturas a lo largo de estas jornadas van a subir valores por encima de los 22-23 grados y el viento flojo de componente marítima.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 El coche que buscas está en Walscar Multimarca. Walscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción, te ofrece vehículos de todas las marcas con garantía premium, totalmente revisados y con kilómetros certificados. Consulta nuestro stock en walscar.es o visítanos en nuestras sedes de Orihuela, Elche y en Alicante, Carretera de Ocaña 9. Walscar Multimarca, ahí está tu coche.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 bares para vivirlos ¿Cuándo van a dejar de subir los intereses? Así es imposible comprarse un coche. Los intereses suben pero en Peugeot Marcos Automoción los bajamos. Solo hasta el 31 de mayo, llévate un Peugeot 208 al 3% o un Sub 2008 al 3,5% Date prisa y pide cita en Automoción.com antes de que suban. Peugeot Marcos Automoción en la provincia de Alicante y Murcia Aloja Trendy ¿Quieres un outfit creado por los influencers Julia Peje y Soy Andrés Suárez? Ven a la inauguración de la nueva Macro Leftys, la primera digital store de la provincia, y sumérgete en la experiencia Atrapados en el Oasis. Próxima parada, LALJUB Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com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 Hoy se han reanudado las clases en todos los centros educativos y vamos a conocer eh, cuál es el estado del tráfico a estas horas en Elche y para ello conectamos con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Cada mañana saludamos allí a Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Romari. ¿Cómo estás viendo el tráfico en estos momentos? Bueno, pues como ya sabemos, la tormenta ha provocado inundaciones en diversas carreteras y caminos de municipio. ...y sobre todo en pasos subterráneos... ...hay que seguir circulando con precaución... ...porque algunas zonas continúan afectadas... ...de momento ya se desactiva el aviso naranja... ...y se reanudan como bien has dicho... ...las clases y volvemos al, otra vez al tráfico habitual... ...de esta hora de la mañana... ...con las dificultades de circulación en el puente... del ferrocarril en dirección a Alicante...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 ...pretenciones importantes en la calle Teulada en sentido Alicante... ...y recordar que la circulación se hace más complicada... ...en las proximidades de los centros escolares... ...por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. Hoy no hay cortes de importancia... ...pero esta tarde juega el Eche Cruz de Fútbol en casa... ...téngalo en cuenta en sus desplazamientos... ...y por último recomendaros la utilización de las circunvalaciones... ...vías alternativas y adelantar la salida de casa... Y, por supuesto, el uso del cinturón de seguridad de todos los ocupantes del vehículo. Esto es todo desde la Sala de control de Tráfico de la Intarinto de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. 101.4. Tele-Elche. Radio Marca.